el bosque, todo a de agua, no me entiendes, con una esponja, y luego va soltando poco a poco, igual está bajando un mes. Desde que llovió. Claro, pero chicos, si, si hay 4 o 5 metros la presa baja, ya está, aguanta la agua, pues, si la que ellos arriba del todo, empieza a llover y ellos están en nada. bajo la que llueve y la que ellos sueltan. Pero son las presas, esos tenían que los meter en la cárcel, y si no a pasar eso, pasa así. Fíjate si, tú, si llega a hacer eso, Rusia, jolín, que tiene el bar, si es que... como todo Inglaterra. Los ríos allí son, son enormes de grandes. Tú fíjate si esa gente hace eso. Abren presas ahí Donde tienen millones de, de kilómetros puertos. ¿Sabes dónde lo hicieron? En China. Con la presa hasta Nueva ahora con las inundaciones. Abrieron. ¿Y qué pasó? Pues creo que eran unas inundaciones terribles. ¿Y abrieron y qué? No cerraron el que se funda lo que era. <ríe> no, pues a <¿lo> trabajar <ríe> así. Abrir un eje, No, pero es que si no se. Si, no se... si, si echas mucha agua, todas toda las zonas que hay debajo de la presa. Es una presa nueva, tiene dos o tres años. No pesa más grande del mundo. Y A lo mejor, a lo que se matan, pues sí, habrá inundaciones, ¿no? Todos los que tengan algo. <ríe> o sea, que aumenta el caudo del río, se multiplica por diez. Pero de todas maneras, con todo lo que inundaron para hacer la presa tampoco es importante. Creo que hubo cientos de miles de desplazados para hacer la presa en el Yanser. No, es normal ¿no? que los pueblos los pueblos tengas que los hacer desaparecer. como haces presa? Soto desapareció un pueblo no, 2. Soto es un juguete. Claro, las grandes presas es así. es que producen más energía eso que, que cuatro o cinco centrales nucleares. Y luego, y, luego tiene el problema, y luego tiene el problema de que las zonas en Asia y zonas en Rusia tienen que ser regadas de esa manera. gastarías miles de millones haciendo canales. Eso no es España, donde haces un canal y atraviesa Castilla y va, va regando esto y va regando aquello. Hay zonas que tienen que ser regadas por inundación. O sea, produce cantidades enormes de frigo, de remolacha, de cebada, ¿no me entiendes? Ahora, claro, eso no puedes andar regando con una manguera, con un canal, eso hay que inundar, pero ya está. Abres una presa, sueltas millones de, de tus cúbicos de agua y que, haga ah, inundas. ¿Está cierto? Así está. Lo que no se puede es aquí, chicos, porque esto, joder, está los pueblos y las casas pegadas al río. Pues estuve en, en Portugal en una presa en Alqueva que la estaba construyendo y que cubría un pueblo y los del pueblo le pidieron que existiesen el pueblo más arriba pero exactamente igual. Pero exactamente igual de todas las casas. ¿eh? Incluso había casas que se hicieron en su momento y que, que urbanísticamente que no cumplían pero luego se quedan en un traspasado, así. Sí, el, el, el tejado dice, no, no, este tejado está hecho una mierda. Y <risa> yo salía... <risa> <risa> <¿Tú>, mi jocera <risa> la tenía aquí. Vale. <risa> no, pero está bien, ¿no? Ya que eso, por lo menos, dice, bueno, pues mira. No creo, cum, en... no creo que cumplan. Uh -huh. No creo que cumplan. Yo grabé el, el, el Pueblo de Abajo y la arriba vacío sí. Y eso no lo, lo vi en, en Holanda... Cuando hacían las urbanizaciones nuevas, reparten el terreno por fases, así, como el gobierno tiene el control de todo. Y había unos que habían hecho una reproducción de Ámsterdam. Como de unas calles y tal. Igual. Las casas, igual. O sea, todo igual. Como fuera. Había otros que habían hecho un castillo. Como unos adosados en el círculo, con un foso alrededor. Una plaza en el medio y una entrada en el medio. dormir aquí dormir yo si me pongo ahí me pones un motor debajo con los motorines pues yo me duermo claro con el ronroné lo que tiene es lo bueno. luego cuando llora hay que dar una vuelta al coche No sé si ¿Es que, que de una de paliza de aquí, o de, de <risa> <su trabajo. risa> no, <vale. risa> más vino, ¿no? Yo todo lo que sea así, vacaciones, <risa> <risa> trabajaba más que nadie? Falta siempre vacaciones tenías que comprar una caravana. Entonces llevas la casa contigo. ¿De la Yo tengo hecha ahí una cama en la furgoneta que se hace cama y duermo ahí, que va a perder la cosa jodida. No, una, una caravana, sí, una caravana va, si vienes, sí. Eh. Yo tengo algunos compañeros que trabajan fuera de estos montajes montaje, llevan la caravana, eh, eh, donde alquilas una finca, un vecino o cualquier cosa particular, no me entiendes, porque un camping siempre está cobrando no puedes entrar. Una finca, un vecino o tal, pues, y, oye. Sacaste las patatas, voy a meterlo ya en la caravana. Da si algo, no sé, Sí, te das. Y dónde crees que vas, quieres la casa, ya está. Y tú has vivido en caravana. Yo ningún lado, porque yo estoy solo. Yo estaba el coche. Cogía trabajando antes de cortar el brazo. Tenía tres o cuatro, cogía uno. Si quería ir a Barcelona, Barcelona. Si quería ir a Portugal, Portugal. Si ibas por cosa de madera, ya ibas, ya ibas a hacer el negocio que ibas a hacer. Pero si vas a pescar, fíjate. Y día una semana allí a la derecha del coche, el coche ahí, yo dormía ahí. Llevaba un tocín y un chosco. Estaba la raja de tocín y a pescar. ¿Dónde vas a la armónica? a una, una nena de Madrid. La ah, señora que estuvo atendiendo a mi madre, rompióme todo. El reloj de bolsillo, un reloj que tenía, todo desecho. La armónica todo el otro todo Debían de activar las cosas más el No era mi madre, ¿qué iba a decir? Tampoco ah, tenía que ir una porque era bastante personal, llevaba con esos años. ¿De Un Tengo una hermana en Australia. El hermano matóse sacan sacando ¿Sí? madera. Estamos sacando madera aquí un año se mató Bajo dando vueltas ¿Sí? ¿Sí? mi hermana. no en España tampoco. Si bien a España vendrá a Madrid ¿tú una casa allí. Sí. No tierras, que Qué sí, vuelto, que pero no dona sabía el que un tal ella también trabajaba. Sí, hay <risa> que estoy montando mut ahí ¿eh? como estoy al lado del campo sí, sí, me viene a mí un también viendo tú lo mío no así no sé qué me sigue llevando <risa> estaba el... con la pipa no la mentilla <risa> <tía>, la... <risa> el monóculo <risa> una medallita que me llevan a la comunión no tendrás que poner el 200% no, que es sitio que tendrás que poner el 200% ¿Qué es eso hay una de la laboral que trabaja pero solo como un euro por copa te cobran no oh, descuento ah, solo valen 14 no <risa> <risa> <risa> <risa> este está aquí todo el día de eh. cuidadín con él <risa> <risa> el otro día <risa> Ahí, todas las chavalas ahí detrás. ¿Eh? ¿Para, ¿Para qué? qué? ¿Estás Raúl en el, el garito ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? este? ¿Sí? Está todo vacío. No, es que yo lo, lo de la laboral flipo, porque es como tanto espacio. Es el... espacio. El museo este que hicieron en Gijón, de arte contemporáneo, que es enorme. pero hay casi todo está vacío, no hay tanto arte para meter <risa> hace falta más. Falta más, hace más dinero también para meterlo, ¿no? No, sí, si no lo gastan, si sí, los montajes gastan un bastón, para poner cualquier mierda, en gastan... Estaría bien hacer un museo, pero petarlo cosas. A, a pasar la tarde prepara. unos bancos en el medio y cada uno que mire para donde queda para talleres de coches y... claro. un parking dentro Ahora la no mucho, no mucho. El Verano no pueden estar. Siempre la hermana que vaya que vaya, 10 no sé, va años que no fui ¿Qué era eso? Ya llega el despacho. la qué hora me La no, A las doce, ¿no? A ver, ¿no? ¿no? El cura es amigo de Pepito, o sea que me perdonará. Son las 12. Es la hora de la misa. Vamos a ver que nos dio una hostia. La institución puede ser mala, pero personalmente uno, a lo mejor a El cura dice. ¿eh? Cándido es buen paisano. ¿Sí? ¿Sí es buen paisano Cándido. ¿Sí? No lo conozco. Es mala es la institución es ir, porque lo quieren todo. Allá buscan, se normas ¿Y ¿Dónde tiene que mar también? la O desde, o desde un roquero, los mar es más fácil, el mar siempre sale algo, si es que sale el cancho y baja más noches. ¿Y la segadora? no, no La licencia de más de un gratis por 50 años o 60, no sé cuánto. Pero no puedes pescar marisco, ¿eh? Pueden no los percebes ni a las almezas, eso no puede ser, pero pescar por la caña sí. sí. Eso se va a y sí, tendrán una licencia especial o dan un permiso especial. Pero para pescar desde una roca, una bobina o de subo o lo que sea. ¿Dormió mal? ¿Sabe lo de Dervino? ¿Toco dormía como un hirón? <risa> no, Esencial que han tenido lo de Dervino bastante. Yo es que los tiempos muertos los digo, venga, ¿eh? lo voy a hacer ahí. Aprovecho, <risa> ¿no? Aprovecho. Tú ves tres <Sí>. horas, pero a trozos de diez minutos, Ayer te echaste un día, bueno, sacaría dos gritas limpias entre todo el día. Sí, sí, sí, sí. Estamos ahí en la playa esta, todos los coches ahí llegan a un momento al sol y este metido en el coche me asusta la, la plata. Ahí deshidratando. ¿Podríamos, hay algún... No? arriba del pineo? Donde el parque de Tiro Ahí hay viento ¿Viento? Sí. quieres viento o no quieres? Sí, quiero volar la moneta porque... ah, no, arriba... no, no, no, no, no <risa> Arriba hay molinos de viento O sea que algo el viento tiene que haber No, porque podría verlo aquello Y aprovecharlo Claro, vale, bueno Vamos a hacer una merienda por ahí, campestre. Sí, claro, pero eso mañana, ha pasado. ¿Qué sabéis que hubieran vamos Quieres subir a la por ahí arriba. No, pero decía ahora. Ahora, ahora. ¿Las truchas que he cogido? No, truchas Tenemos ahí dos kilos de truchas. ¿No tenemos...? ¿Habrá que comerlas? Al merendero. No tampoco. <risa> bueno, pero... Sí, tengo desde de los de los de están de los de los de los de los de los de los que los de los de los Bueno, pero que es, que también venimos a hablar a pasar la mañana y eso. ya lo que tiene que ser es otro río donde, donde puedas quedar, donde pueda quedar la gente encender un fuego, yo bajo sí. la merienda jamón, chorizo, lo que sea no me entiendes, pero si vas a pescar tienes que ir a pescar, oye sí. ¿entiendes como te digo? pero es interesante, sí, sí. Deciros, yo quiero quedar aquí bueno, quedas ahí Con el jamón, el chorizo, desde vino es un trabajo ahí, ¿no? Pero... En, en Praba, ¿no? A ver, al río siempre hay buenos sitios. Ahora, ahora los ríos están bajos, no bajan mucho agua aquí. aquí está, pero, pero tenía que ser eh, en otros sitios, que es que ni, ni, ni hay. La sierra ah, tiene mejores sitios que este. o El de la mina, la de Jera. El la sierra, el río de Claro. ¿Y dónde pescado no. no he no. Salmón? Salmón pocas veces, porque Salmón tienes que, que bajar es para abajo. Antes de matarse mi hermano bajaba alguna, entonces, si osca, alguna vez. Pero si quisiera la pesa ah, abajo. A los reos bajé alguna vez. Este mes tienen que haber reos. Pero aquí no los hay porque no pueden pasar por culpa de la pesa. Si Bueno, pues ¿qué hacemos? ¿No ¿Vamos a para arriba? Sí, ¿no? ¿Vamos ¿No? para arriba? ¿Vamos? Esto? ¿Dejamos este en, en la casa de la Guasa? ha tiro que está el prado, tú puedes echar la cometa, puedes jugar con los niños, con los ¿eh? ¿Cómo es el chiste de que ¿Qué Hombre, ¿pero qué es más ¿Qué, es ¿Qué, es ¿Qué es que estás subiendo Coca-Cola, ¿eh? Si no sabes vino, el vino? <risa> el vino? cola Calimoco. Calimoco. <risa> que tuvo una infancia muy difícil. Sí. <risa> y no nos remonta. Y tres No, no, no. ¡Presto! Sí, me gustó Muy mucho, ¿no? bien. Y no, nos remonta. Hola. No, vamos. No tomas ni el vino, ¿eh? baja forma.